Hola Karina, ¿cómo te va? Gisela, de este lado Hola,、hablas. buen día. Buen día a todos ahí. Bueno, para aquellas personas que, que no conocen y, y por ahí la idea es、eh, conocer un poquito más el trabajo que vienen realizando,、eh, que sabemos que es mucho y hace ya un tiempo, un tiempo importante,、eh, ¿qué es、eh, Casa Joven Diana z a c a y l a n o s puedes contar un poco sobre el, sobre el trabajo que vienen realizando? Bueno, s、eh, bueno, Casa Joven.、Eh. Surge de la ceniza, como、uh -huh. quien diría, ¿no?、Uh -huh. eh, después de un desalojo,、eh, con la gestión actual que tenemos hoy en Moreno, eh, nosotras eh, eh, decidimos eh, levantar mu muchísimo más alto la bandera de, de Casa Joven Diana z a c a y á n Casa Joven era un espacio municipal、eh, que nos había cedido el gobierno anterior a, al de Mariel Fernández. Bueno,、eh, por Decisión política fue, ¿no? Y、uh -huh. bueno, nosotros ahí nos autogestionábamos de todo, hacíamos de todo tipo de, de trabajo, ¿no? Todo autogestivo,、eh, nadie nos daba nada, así que imagínate la época del macrismo, muchísimo menos.、Uh -huh. eh, hicimos de todo, ahí ollas populares, hicimos eh, eh, fines, bueno,、eh, ahí egresaban、eh, las niñas de jardín, porque Moreno estaban las escuelas cerradas por lo de Sandro y Rubén. Eh, bueno, organizábamos festivales feministas para recaudar fondos para las compañeras presas.、Eh, pedíamos también difusiones, hacíamos difusiones en el barrio por pibes con causas armadas.、Eh, hacíamos taller e s autodefensa, eh, charlas eh, feministas y también de diversidad sexual. Hablábamos de travesti,、eh, de las copas travestis. Eh, hablar en un barrio es muy difícil, es un desafío enorme porque estamos acá a t r a v e s a d a s por el machismo, n o、uh -huh. eh, por la cultura que nos impusieron y, y era un desafío. También hicimos、eh, bueno, de todo, boxeo,、eh, con diversidad de género. Bueno, Hicimos muchísimas cosas y bueno, después bueno, nos desalojan previo a que se decrete la cuarentena. Y resurgimos, como dijimos, ¿no? Seguimos、uh -huh. eh, reivindicando nuestro espacio Casa Juvenil en a z a c a y á n、eh, con el doble de la labor, porque no tener un espacio、eh, nos lleva a, a partirnos en cuatro, como quien diría, porque、uh -huh. eh, para hacer taller de panadería, autogestivo, con s e g u i m o s La Harina, toda una vecina que nos presta la casa, hacemos panadería, vendemos pan casero. Eh, para que las compas tengan una moneda,、eh, rescatamos los recursos de donaciones,、eh, rifa, bingo, bueno,、eh, cualquier cosa que, que precisemos. Ahora tenemos que hacer bingos virtuales、eh, porque o tenemos un espacio como para、eh, traer a la gente que pueda jugar al bingo presencial, ¿no?、Claro. Y después, bueno, para casos como chicos que están en centros de rehabilitación, El cual también tienen que costear gastos porque no hay、eh, lugares públicos gratuitos para estas situaciones.、Eh, entonces, ayudamos a las madres en cualquier situación que se le presente, sea un hijo con rehabilitación,、eh, como sea、eh, que tenga que pagar un abogado con un hijo detenido.、Eh, bueno, ahora estamos con textil, teníamos tela que no habían donado. Eh, entonces agarramos y no teníamos máquina.、Eh, consigui consiguió una chica una máquina y así arrancaron con pedido s ya. O sea,、eh, 20 pedidos creo que en un solo día levantamos. de Cortina eh, hermosísima, eh, con tela, bueno, no es una tela de buena calidad, pero、eh, son precios que. Accede el vecino, la vecina、uh -huh. y puede decorar su casita, ¿no?、Uh -huh. Y están muy contentas las chicas, muy, muy emocionadas, chicas jóvenes, estoy hablando,、eh, madres jóvenes,、eh, que no cobran potencial, algunas son NN, otras son migrantas que tienen DNI irregular,、eh, que, bueno, no pueden acceder a un beneficio、eh, institucional, como quien diría,、uh -huh. ¿no?、Eh, uh -huh. Que debería ser un derecho, pero bueno. Eh, también el derecho a la identidad、eh, se los niega el mismo Estado por, por serie de burocracia para tener un, un DNI, ¿no?、Claro. Eh, bueno, y, a, y ante eso, ahí están las, estaban las telas esperando la, consiguieron la máquina y se activó de un día para otro. O sea, fue eh, eh, inesperado también, porque、claro. una máquina hizo、eh, p l a t a para las pibas, ¿no?、Claro. Así que el sábado ya van a tener su primer. Eh, sueldito s、eh, hecho por ellas,、eh, el horario lo coordinan ellas,、eh, llevan sus crías. Bueno, son muy madres, son、uh -huh. muy compañeras y una cuida d las crías, la otra se va a mate, la otra plancha, la otra cose, la otra ayuda a cortar y bueno, así está. Cari, ¿cuántas compañeras son que están hoy en este proyecto、eh, textil? Ahora son ocho, estamos esperando una nueva máquina. Uh -huh. Que nos está por llegar、eh, de donación, también la tenemos que arreglar, que es barata. Averiguamos presupuesto、uh -huh. y ya se、eh, pondría en función otro grupo de ocho madres. Ah, bonito.、Eh, y ahí, sí, sí. Y estamos tirando notas por todos lados para conseguir donaciones, guatas、uh -huh. eh, eh, también para hacer almohadones, porque son muy creativas、eh, estas grupas, digo, de, de madres que ya están tirando también para hacer trajes de. Fiesta de disfraces,、eh, bueno, ya tienen un montón de ideas en la cabeza, así que uno se va corriendo a medida que, que las grupas van avanzando. Yo ya me estoy pensando en el tema de repostería, mesas dulces para, para activar lo que es panadería, porque por ahora vendemos pan casero, rosquita y eso. Y con eso hacen la, la moneda las c o m p a s ¿no? Claro, claro, claramente. Me decías, bueno, está,、eh, ¿me está á p o d í s repetir hoy qué proyectos digo,、eh, se están llevando adelante? Me decías, panadería. Panadería y textilería. Y、sí. estamos armando viveros, eh, estamos eh, mangueando plantines, plantas que crecen de ajo,、eh, semillas, todas esas cosas también. Quiere, estamos por armar un vivero. Eh, y promotoras de derechos humanos también,、uh -huh. eh, acompañado por la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? uh -huh. para poder multiplicar las voces. para, Ya estamos, arrancamos los talleres hace una semana y media más o menos, de、eh, cómo abordar situaciones de allanamientos ilegales,、uh -huh. represión en el territorio, detenciones arbitrarias, como también、eh, apremios ilegales tortura. s Antenoches hicieron las chicas、eh, y chicos la p r i m e r práctica, lamentablemente con un vecino,、uh -huh. sin pensar que nos iba a tocar nuevamente.、Eh, un vecino、eh, que, que lo golpearon, él estaba、eh, comprando, vamos a ser, a ser realistas,、uh -huh. eh, eh, marihuana. Eh, y bueno, la persona que comercializaba se dio a las púas, lo agarraron, lo golpearon.、Eh, hay videos, por suerte, que tenemos esa costumbre de filmar,、mm. pese a que la amenaza siempre es policial, nos dice que nos van a meter presa.、Sí. Eh, y bueno, y con eso、eh, estamos activando denuncias contra la violencia policial,、uh -huh. eh, hasta las últimas consecuencias, vamos, ¿no? Porque、uh -huh. las amenazas y los activamientos policiales constantes siguen.、Uh -huh. Pero bueno, siempre tratando de、eh, trabajar esto en manadas,、uh -huh. en redes. Porque solas no, no podemos combatirlo al monstruo gigante.、Uh -huh. eh, como también el hambre es un monstruo gigante, también tenemos、uh -huh. que combatir esta、uh -huh. represión porque nos deprime todos los días escuchar tiros de la policía.、Eh, bueno, nada, es, es terrible. Sí,、eh, y... t e r r i b l e el trabajo que vienen haciendo, Nico. No、eh, me decías、eh, resurgieron este año. Hace cuántos meses que, que, bueno, que volvieron a, a levantarse, Cari. No, nosotras ya estábamos activando.、Eh, creo que después que、eh, se levantó la cuarentena, ya estábamos、claro. gestando. Eh, activismo, merendero, el merendero siempre siguió.、Uh -huh. este, año, eh, este año decidimos no hacer más merendero, s、uh -huh. porque hay merenderos por todo el barrio, hay muchísimos、uh -huh. merenderos.、Eh, entonces, bueno, nosotras dijimos que bueno,、eh, lo que es mercadería y eso se reparte para el activismo,、claro. para las mismas compas que laburan, que están, bueno,、eh, la comida y la monedita, ¿viste? Es、claro. como para llegar al mes. Porque te re, repito, no, la mayoría no cobramos potencial, no tenemos un puntero que nos pase planes,、eh, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Pero o sea, somos libres, eso es lo que celebramos siempre. n o s o t r o s decimos, la autonomía nos da libertad, nosotras,、eh, o sea, no estamos con nadie, gane quien gane, acá siempre hay hambre, así、Ajá. que. No nos cambia nada, no, no, no compramos con la discusión política, no compramos con、eh, la disputa de poderes. n o s o t r a s compramos lo que, ven, lo que vemos acá en el barrio, compramos、uh -huh. la realidad, no tenemos para comer. Bueno, ¿qué hacemos? Mientras ellos se disputan el poder, nosotros estamos tratando de, de sobrellevar toda la situación y, bueno, y ver cómo modificar un poquito toda la mierda que nos hacen, porque、uh -huh. es muchísimo. Es muchísimo lo que se padece en los barrios, ¿no? Abuso, abuso sexual, violencia de género cada segundo,、eh, de todo nos pasa: violencia policial, hambre, desocupación, maltrato institucional en todos lados, desde, desde las escuelas hasta la salita, puedes ir al hospital, en vez de que te atienda un administrativo o un, un médico, te atiende un policía, ¿viste?、Mm. Es, eh, ya, ya la vemos venir, como que、mm. esto se viene en picada, ¿viste? claro, claro, se viene, se viene, como que se viene peor ¿viste? O sea, ante eso, digo. Hay que estar organizada.、Uh -huh. Cari,、eh, bueno, me decías, estamos ahí a, apelando también a las donaciones. Ya nos ibas contando un poco cuáles son los proyectos que tiene y lo que pensado, están pensando ahí a futuro. Pero bueno, contanos qué, qué es lo que surge que hoy ne, necesiten ahí con, con urgencia o, o, que, nada, o que anden pidiendo、eh, donaciones. Así por ahí hay alguien que las está escuchando y que tal vez pueda colaborar. De, más que nada,、eh, hilos de colores, porque el único hilo que tenemos es blanco、eh, uh -huh. son esos ovillos grandes、uh -huh. y tijeras, viste.、Uh -huh. Con eso ya podríamos activar más mano. s n o s o t r o s tenemos tijeras,、eh, estamos cortando por ahora con tijeras de, de la escuela, viste.、Uh -huh. Las tijeritas de、uh -huh. plástico corta igual, pero、eh, se, se va un poquitito para otro lado, viste.、Uh -huh. Se dobla mucho. Y después lo que es hilos de colores, ¿viste? Y en realidad todo lo que sea、eh, para textil será bienvenido, o sea h u a c a s sea pedazos, retazos de tela también,、eh, sirven para los almohadones, s、eh, Y bueno, y eso, o s s t e d e s Como para seguir activando la textilería, porque ahí hay ingreso para las chicas. Perfecto. Y si quieren comprar, si quieren ver, yo estuve chusmeando, debo decir, están muy, pero muy lindas. Ahí para poner la casa también linda y mimarnos.、Eh, ahí siempre que estamos、eh, en un lugar、eh. lindo, es como un mimo、Super、también al、bien. alma.、Eh, ¿Cómo pueden hacer para ver, para comprar? Eh, creo, eh, yo no sé si ustedes tienen un player que están los números de las chicas. Uh -huh. eh, no es el mío, porque el mío me lo sé de memoria. De última, sí me pueden escribir a mi teléfono y yo le, les derivo a las compas que están encargadas de la t e x t i l que es Débora y Lara.、Uh -huh. eh, pero bueno, si me quieren escribir, si no, vos puedes repetir el número que e s t á en el flyer que de las chicas. Bien.、Eh, y... Si no, a mi número, el 221-589-8613. Perfecto.、Eh, bueno, mi nombre es Karina. Perfecto. a r a lo que precisen. Y en la sí, y,、bueno. y se puede ver en redes, ¿verdad? También. Sí, en la página joven、eh, de Casa Joven Diana Zacayán están las fotos que subimos, como también la información donde llamar, donde comunicarse. El precio、eh, de esta semana、eh, era de $1,800. Hasta el domingo pueden encargar el pedido. Pues ya los pedidos que entrarían el lunes ya estarían costando dos mil pesos.、Eh, súper linda,、uh -huh. eh, súper económica. Y la verdad, es como que aparte de que te llevas una muy buena, unas muy buenas cortinas y lindas cortinas para poder decorar tu casa en plena crisis, te llevas también、eh, el orgullo de decir colaboraste para que esas mamás. Puedan tener un plato de comida en su casa con este laburo autogestivo, porque la verdad que le están poniendo una rehomba con esas tijeritas, con esos colores únicos que tienen de tela y como también de, de hilos, ¿no?、Uh -huh. Porque no es fácil y también colaboramos en todo, nosotras, entre nosotras, pero hay veces que llegaste esta fecha y no tenemos c o m o colaborar también. Claro. Porque aparte estamos con otras situaciones de riesgo de vida, de, de las p r i v a d a del barrio que a veces. La moneda también va p a r ahí, a es como un、uh -huh. círculo esto, va y viene acá en el barrio, ¿viste?、Claro. La reciprocidad es muy enorme y muy linda, es muy lindo ver tanta reciprocidad, que todo sea recíproco y a mí me encantó esto de que las compas、eh, empiecen a activar desde la autogestión, sin esperar a, nada, a ningún. Pero político,、uh -huh. y eso es muy lindo también. Sí, sí, también. Así que bueno, te agradecemos estos minutitos. Es sumamente interesante a escucharte también con todo el amor que siempre h a b l a s de casa s j ó v e n e s Así que te mandamos un beso enorme, Karina. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, nada, hay que seguir, compa. Esto se viene peor. Y bueno, y cuanto más organizada estemos y más juntas y hermanadas y hermanadas. Yo creo que es más fácil todo, un、sí. poquitito más fácil. a、sí, Así、verdad. que bueno, un abrazo y saludo. Gracias a ustedes por, por alzar nuestras voces nuevamente. No, por favor, te mandamos un beso grande. Gracias, chicas. Gracias. Chica. gracias.